Hola, muy buenas tardes ¿cómo va? muy contento por esta experiencia que, que venimos compartiendo las radios comunitarias, Farco y en este caso el Linaes que comparte esta propuesta con el cooperativismo. Qué bueno, sí, la verdad que es una, una, una muy buena experiencia. La reactivación de Tecnópolis del espacio Linaes en Tecnópolis tenía, tenía como objetivo que tuviéramos un nuevo punto de encuentro. Eh, donde justamente lo que está ocurriendo con la radio comunitaria y las cooperativas eh, pueda pueda darse. Así que estamos muy contentos con todo lo que, que está pasando ahí en Tecnópolis. Los medios cooperativos, según algunos datos que, que tenemos, tienen actualmente cerca de 4 millones de, de lectores y oyentes diarios. Es, eh, es enorme si uno lo piensa como, como sector y... Y hay todavía una, una sub identificación de, de los medios cooperativos y los medios comunitarios en el país ahora sabemos que gran parte de lo que escuchan eh, los vecinos eh, los compañeros las compañeras eh, son las radios locales radios comunitarias que en su mayoría son son cooperativas entonces es un sector que con el cual queremos trabajar mucho que está, es un sector de cercanía y que en general procesa información de mucho mucho mayor interés eh, de sus oyentes que, que otros medios, y eso su es, son portadores de los valores que nosotros defendemos, son los valores de cooperativismo y de eh, Se muestra lo que el cooperativismo ya ha demostrado, que es su capacidad de obviamente de, de organización, de producción, y, y de, de proponer distintos caminos justamente a, a, a casi todos los sectores sociales, desde lo que se consume en alimentación, hasta la organización de los servicios públicos, eh, pasando obviamente por las cooperativas eh, de trabajo. Eh, es un mundo fundamental en la sociedad argentina en que, sin embargo, todavía no es suficientemente visibilizado. Alexandre, y, y presentó un libro a través del INAE también, ¿no? Sí, eh, con, con la editorial SICUS eh, nos propusieron... La, la, la publicación y la circulación y la distribución de, de un manual para, con Farco para desarrollar eh, radios comunitarias y tuvo tuvo mucha circulación y nos parece que es una herramienta muy importante para multiplicar la, las experiencias de la radio comunitaria En algunas, eh, por acá en Capital o Gran Buenos Aires no, no se dimensiona, pero en muchos lugares del interior, si no fuera por las radios comunitarias, no había ninguna forma... De, de organizarse de reunirse de informarse que son son herramientas fundamentales en, en muchos lugares del país primera gracias a ustedes eh, por, por estar ahí por, eh, por ese trabajo mancomunado de farco de la radio comunitaria de radios cooperativas eh, nosotros estamos convencidos que muchas de las ambiciones que, que, que estuvieron en la, en la ley de medios se concreta en la práctica a través de la radio cooperativa y la radio comunitaria, que gran parte de nuestra función consiste en, en apoyar la autonomía, la libertad y la potencia de todas esas radios para que haya otra forma de comunicar y otra forma de construir imaginarios en Argentina que es tan necesaria en este momento, donde vamos a tener que ser creativos para proyectar futuros diferentes a los que hemos proyectado hasta ahora. Así que creo que los medios tienen una, una gran responsabilidad en, en construir estas estos imaginarios. Estoy seguro que las redes comunitarias, las redes cooperativas van a ser un pilar de, de ese proceso de construcción. Muchísimas gracias, Alexandre.